Lamentable y tan lamentable como preocupante. Puebla. Es uno de los contactos justamente de bueno, esta eh, el, organización que, por supuesto, no cansado, eh, ya se puede confirmar que fue acribillado, asesinado. No Ronald, de, como se lo conocía de de popularmente entre los militantes. Pablo Enzo Peralta es, buque, es mi nombre. Con el, con el, con el, Lamentablemente, local, el eh, saludarte en este contexto es realmente lamentable y tan lamentable como preocupante los tiene de rey, oh, no sé entro. para qué mierda, si están acusados de insurpación estamos, y es escarcelable, esto que como diga, tomaron la declaración de situación, estamos a las 8 de la mañana y acá, no termino de tenemos familiar, que ir ocupando de entender, todavía de y que se potencia cuerpo de maltrato acá de, de poder eh, la verdad que, que a los compañeros no solamente les todavía detenidos, no tienen de los, los abogados, tínes. los tienes. con esta situación, ¿no? Eh, eh, eh, líderes, Miriam Calizalla, Hugo Bedia, Wilson no, Delgado y Alanés Coria son esto, los cuatro detenidos no todavía. Sí, son cuatro Estamos detenidos, detenidos más solamente más dos pertenecen al Copia todavía de nuestra de de organización, de el Cuerpo de Roma, la, la, la, eh, eh, eh, bueno, eh, eh, la verdad, que bueno, una solamente que tiene que matar al bebé, que está acá en la puerta, Artura, con esta situación. ¿no? Miriam Calizalla, Hugo Bedia, Wilson Delgado y Alanés Coria son los cuatro detenidos todavía. Sí, donde están detenidos solamente. ah en la fiscalía detenido los fiscales no ni ni de ¿Y carla no. abogado ayer estaba cerrada la fiscalía hoy no atienden a los abogados pero hoy están detenidos una medida que se sí, llama contra el gran, día, que está acá en la sí sí sí no, sí sí no sí sé la que... lo que La verdad que, uh -huh. que te no, diga si No, por favor, por la la favor. Eh, eh, es, la es entendible. Eh, yo te pregunto más que ¿Dónde nada están están ahora? para informar a nuestros oyentes de ah, que la ficalía? fiscalía ha detenido el ah, no, número 3 abogados ayer estaba uh -huh. cerrada, esta fiscalía uh -huh. hoy no no que están hablando de la están de con la y sí, sí, sí, invitarlo a visitar la obra de Máximo Paz del No, por favor, es entendible yo te pregunto más que nada también para Es la mejor eh, pregunta que te voy a iría? hacer, pero eh, ah, para no, que, que, pero que el que esté del otro se lado se también lo sepa, porque esto es importante. ¿Qué fue lo que pasó, Pablo? No tendría que estar hablando usted, con ustedes de las cosas, porque eh, las que en las bueno, el de, de, de, de, de, de tierras tierra, tierra, y para evitarlo, a las botanas, la matar, el falta de filo que hacemos con la dos, el cierre de pensiones, toma, toma, no con la urbanización, para compañeros. No es la mejor pregunta que te voy a hacer, pero para que el que esté del otro lado también lo sepa, porque esto es importante. ¿Qué fue lo que pasó, Pablo? donde bueno, bueno, ante la que demanda que hay lo que muy bien nadie me ha comunicado eh, bueno, además, además, sería de y y Hay terreno allá entonces La matanza, la matanza ha crecido Bueno, bueno fueron, fueron, fueron, fueron, fueron, fueron, fueron perjudicadas de En patrullero, toma, toma, toma, No hubo una urbanización planificada Amenazaron, todos se patrulleros Individualizan, como se llama Los vecinos son una mujer rúbida A mí, acá como a mí, terreno este y Después de empezar las detonaciones ahí, de la discusión, haciendo las detonaciones En la barrigada sería también terreno allá porque las banderas fueron en el medio bueno, fueron, cae con madrugada, no, hubo una discusión, feo pero muy amenazada, infar, concreto, muy los crudo, es cierto, sí. El compañero que cae ahí, no es, que es que que, una es mujer rubia, personal femenino, rubio, no, que ¿no? estaba en otro lado. Sí, de la después mujer, y y, a la la de esa reunión, después de la discusión, la discusión que no animar, eso, sigue ayer, recibiendo la paparilla de infantería, también tirando ya a posta de balón. Uh -huh. En el medio cae el compañero, hay un hablado de la policía, muy, muy, muy feo pero muy concreto, muy crudo, es cierto, sí. Que el compañero cae ahí, sí. no hay vida, ¿no? Sin embargo, él no estaba difícil, en otro lado. Digamos, protagonista, ahí es cómodo, pero el compañero está en el Sí, no sigue reprimiendo la policía. En sí. toda la extensión de la provincia y siniestra, ¿no? Están involucrados y esta eh, para nosotros no es damos, la policía sí, por la, que dicen los compañeros que, vecinos, no que, que, que uh -huh. eh, eh, incluso la, los primeros eh, peritajes indican justamente familia, ¿no? definitivamente que fue acribillado partí, con balas de plomo eh, porque hasta se había intentado de algún modo rural, ensuciar de, eh, se traficaba un mensaje que, que había sido de una de puñalada pero ya se confirmó que fue mediante balas de plomo claro Por lo que dicen no, claro, claro. ¿no? los compañeros que estuvieron ahí. Incluso la, los primeros pueblo, peritajes indican justamente, que definitivamente, que no fue que acribillado que con balas de plomo. Mal. Porque se hasta se eh, había intentado de algún modo en ensuciar, no? bueno, eh, se traficaba un de mensaje cosas, que eh, había sido desde una desde puñalada como el estilo, pero ya se confirmó que fue mediante balas de plomo. Por mala suerte lo el cuerpo compañero vieron todo, tratar titulares. Por más que lo quieran de hacer, de con van a tratar de, de tapar de esta unidad de ser, de vivir, Después de, hablaron los, los de testimonios, bien. las filmaciones, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Si eh, no ¿qué, cosa, ¿A qué conclusiones es, eh, llegaron este ayer este en la, de la de conferencia realidad. de prensa en relación a cómo van a continuar en el marco Como de esta refer, situación digo tan digo, traumática? el cuerpo está hablando. Uh -huh. Van a seguir Primero? parrando, ¿no? los precios, ¿verdad? Tenemos de arreglo más de 24 horas. Van a tratar de tapar. Tenemos un compañero muerto, tenemos una compañera que vive Acá no lo eh, no nos deja eh, alimentarse ¿A qué conclusiones eh, los, los primeros, llegaron ayer en la de conferencia meses, de prensa ¿sí? en relación a cómo a van a continuar en tán, el ¿sí? marco de esta situación tan traumática? Primero, los los presos libertad, libertad, tenemos los profesores que los hidratan, detenidos más de matando. 24 horas, acusados de usurpación son cínicos, tenemos un compañero muerto, tenemos una compañera es viola, es tan cínica, de la policía no ven ninguna solidaridad alimentarse, de los que un juntos de dos meses A través de la lactancia uh -huh. eh, van a mantenerse allí durante la jornada de hoy. Sí, se Totalmente. hidratan. Sí. Todo el no pero van a libertar, van Son cínicos, o sea, Pablo, en la fiscalía. Eh... Los fiscales, después la... sigue sí, esto, que están allí. de la policía ah. no espero ninguna solidaridad. Ah. La otra fiscalía, ah. pero acá hay es ah, un conjunto de, de, de pruebas que el fiscal esté haciendo para, para uh -huh. investigar como fue el asesinato. Van a mantenerse allí durante la jornada de hoy. Sí. Para portar, no, no, vamos te ¿eh? que van en a libertar los sí. compañeros. De, de corto, pues está la compañera tema, ¿sabes? La, y tienen que. Pablo, te agradezco sí, mucho por la, la comunicación y ha sido muy generoso la, con nosotros, viejo. ¿eh? ¿A la otra fiscalía? Eh, Pablo Puebla. A pedir es, la eh, medida de prueba. Dirigente de la CETEC, dialogaba con nosotros a partir justamente de lo ocurrido. En Villa Celina, ahí? partido de la matanza que, que, con que corto, pues, la, la represión y el asesinato Lebe, al eh, militante socialista. Agradezco mucho por la comunicación y, ha sido, y, y ha sido muy generoso con nosotros. También están en este momento, eh, Pablo Pérez, de salió desde eh, la eh, Fiscalía de la Ferrer de, reclamando, de la CETEP, pidiendo, exigiendo, nosotros exigiendo perdón, a nosotros la partida de lo ocurrido. De los cuatro, en detenidos Villa Celina eh, participado de una con y esto está ocurriendo ahora en el asesinato en, eh, al en eh, militante de la social y bueno político claro, Rodolfo que planteaba Orellana eh,